las 9 con 57 minutos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 la lluvia del cielo. Ah, qué lindo es eso, ¿verdad? Tenemos un país maravilloso. Por eso, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo, sí. Y la Biblia dice, dadle gracias a Dios en todo o por todo. Y en esta mañana yo doy gracias porque usted está en sintonía, porque usted ha abierto su corazón, su mente, su hogar, para que este programa llegue a su corazón, a su vida, ...a su mente... ...y también, ¿no es cierto?, o sea de ayuda... ...espiritual... ...y por qué no decir, una, una ayuda... ...como muchos por ahí dicen... ...psico... Eh, ...psicológica pero religiosa... ...psico-religiosa... ¿Ah? ...que el Dios le bendiga de todas las maneras... ...ya... ...a mí no me gusta ver... ...la gente que está pobre, que está... ...angustiado... Que está, no, no, no, eh, ...eso es terrible, porque... La persona cuando está así, sin un norte, sin saber qué hacer en la vida, sin saber qué hacer, para dónde ir, con quién hablar, eso es terrible. Sí, yo he visto muchas personas así. Eh, tiempo atrás, un caballero, yo estaba en la iglesia solo, estaba limpiando la iglesia, el templo, y un caballero me dijo, ¿Puedo entrar? Por supuesto, le dije, pase nomás. ¿Puedo llegar adelante a rezar? Porque no sabía que nosotros no usamos la palabra rezar, usamos la palabra orar Yo dije, pues despacio no más Pasó el hombre, se sentía con un tremendo, una cara angustiado, tremendo Parece que no hallaba que hacer, un hombre más o menos casi 60 años por ahí Y después yo le dije al Señor, le dije, ¿quiero conversar un poquito conmigo quiere irse a tiro? Me dijo, no, me gustaría que conversáramos Y después de conversar un poco Yo dije, Señor, voy a orar por usted Permite usted que yo ore Pida a Dios por usted Pero por supuesto, si eso es lo que yo quiero No sabía cómo pedirle No sé cómo dicen ustedes Yo sé, urgir, dijo Yo le dije, no es urgir Urgir es apretar, presionar No obstante, nosotros usamos una palabra parecida Ungir de la unción le, un, le ungimos Le pedimos la unción a Dios por usted Y eso es lo que voy a hacer Ah el hombre pero después salió otra persona Por eso que hoy día En esta mañana Este programa manantial de fe Trae el agua del cielo El manantial de vida eterna Jesucristo dijo El que, que, el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Por eso que hay muchos que han bebido de esta agua, del manantial de Dios, del agua bendita de la fe de Dios y nunca más han querido volver atrás porque ahí encuentran la bendición para su vida y permanecen por toda la vida dentro de este maravilloso o de esta maravillosa familia de Dios, el Evangelio bendito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 en tus estatutos amén le gustó verdad yo creo que sí tal vez usted si no lo entendió completamente busque el salmo 119 salmo 119 y leí del versículo 33 al 48 como siempre hago una pequeña reflexión de lo leído Y esta mañana igualmente va a ser así El versículo 43 voy a tomar como base de esta reflexión Que dice no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad Ah qué cosa linda sería eso Que todos hablá, hablásemos solamente verdad Aunque nos duela Porque muchas veces la verdad duele Y la verdad muchas veces hiere también, pero la misma verdad al herir cura también, sana también. Porque hay personas que hablan tantas mentiras, oh, inventan mentiras que ellos mismos se las creen después. Hablan tanto esa mentira que ya la tienen, eh, a ver, en un nicho, Especial En su memoria O encasillado Para que sea mejor la palabra Encasillado en su memoria Y la repiten la repiten Y viven La mentira Oh qué tremendo eso Ver personas De esa manera Porque viven eh, Es A ver Viven de la manera Tan volátil ¿ah? De una manera Tan sin gracia Que la, que la otra persona Sabe que está mintiendo Pero él continúa, continúa y continúa, solo mentira. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. la Cuando la persona está en el Señor Jesús, cuando está en el camino de Dios, refrena su lengua, refrena su lengua del mal. Como hay una parte de la Sagrada Escritura también, ah, que se refiere a la lengua, dice que la lengua es... Un pequeño miembro en nuestro cuerpo es tan pequeño que que muchas veces no, eh, eh, no se le da la importancia que debe dice que los todo tipo de animales y, y, y, y de, de animales creados dice que pueden ser gobernados y pueden ser enseñados Y también un, los grandes navíos son dirigidos y gobernados por un pequeño timón. No obstante, la lengua siendo un pequeño miembro... Ah, es muy difícil de gobernarla. Porque es como un pequeño fuego que enciende grandes bosques. ¿Así es? Entonces, hablemos verdad. Digamos verdad. ¿Ah? Si, si no, no está bien, si, si no tenemos algo para conversar con otra persona que está diciendo un, un caso o una historia que ha vivido de sí mismo una anécdota ¿ah? y, y quiere decir algo no invente cosas ¿ah? hable verdad hable verdad que bueno es que Dios nos perdone cuando hableamos mentira ¿ah? que Dios nos perdone y nosotros también pues ¿ah? pongamos freno a nuestra lengua por eso el versículo 43 dice no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad Porque en tus juicios espero Porque cuando Dios nos juzgue Por toda palabra Aún aquellas palabras Que parece que son Tiradas al viento solamente No Vamos a ser juzgados Por eso Ah qué versículo precioso para meditar No quites de mi boca en ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios espero Yo también espero Esperará usted Amén Y el reverendo Jonathan Alvear Que canta tan maravilloso Ahí hay un himno lindo que él canta No canta en portugués pero usted lo va a entender Ves dies vèi Com pesar E aflição E na jornada Quanta dor Deixa triste O coração Mas qual pensar no amor de Deus e seu cuidado não posso nunca me queixar Deus é tão bom para mim Deus é So me queixar mm -hmm. E' Get wanting to as new things fain Being a ra està. E pergunto a meu Deus, por què tanta dor. Jesús Nunca posso me queixar Deus... queixar Sim, Deus é tão bom para mim Nunca posso me queixar Não vou me queixar Bom sí, Dios es tan bueno para mí Si Dios es tan bueno para mí Ah, no lo puedo negar, no lo puedo negar Que extraordinario es poder entonces nosotros sentir, ¿no es cierto? Esa bendición de Dios Yo quiero que usted sea bendecido hoy día Posiblemente usted dicen Bueno, estoy bien, tengo de todo Tengo mi trabajo Aunque gano poco, pero me sustento con eso Y está bien, qué bueno, qué bueno me alegro que sea así Yo me alegro Porque hay personas que nunca están satisfechas Pero me alegro por esas situaciones Pero por qué no desear la bendición de Dios Por qué no desear No es cierto De que Dios esté guiando nuestro futuro Pero lógico Y eso es lo que deseo ¿ah? Y hay personas que dicen Yo teniendo a Dios en mi vida Está todo bien Porque Él va a cuidar de mí Y así mismo es y en esta, mañana, ¿ah? en esta mañana en este programa Manantial de Fe yo quiero que usted sea bendecido prosperado, sanado dirigido, cuidado librado de todas esas cosas malas que bien muchas veces vienen a las personas ¿ah? y no saben por qué bueno, hay espíritus malos terribles, ¿no es cierto? y de eso quiere librarnos el Señor y hoy día quiero que usted tenga éxito ¿ah? que se sienta bien ...que aunque el día está medio nubladito así... ...es un día de descanso de tanto calor que hemos tenido... ...35 hasta 36 grados aquí... ...no es cierto, no obstante... ...hoy día anoche llovió, ahora se ve medio nublado así... ...y además la, la temperatura baja, un tiempo de descanso... ...mire usted aquellos que trabajan en el campo a, a todo sol o aquellos que están en la construcción, como yo veo aquí de algunos edificios que están trabajando, a todos solo qué cosa terrible. Después llegan deshidratados a sus casas, cansados, ni siquiera tienen ganas algunos de bañarse porque no tienen ya fuerza. Oigan, ¿eh? un día así para ellos una bendición. ¿No verdad? Claro que sí, además los arbolitos y todo eso eh reviven. ...que bueno es... por ...y por otro lado la gente dice... ...en la lluvia mata pajarito... <risa> ...y en realidad por algunos polluelos... ...que están no cierto... ...en un nido que... ...las abecitas colocan en los árboles... ...los postes, en lugares por ahí... ...los alcanza la lluvia y mueren los pajaritos... ...mueren... ...más Dios les cobre el diezmo... ...a ellos de esa manera también... ...es eh, una cosa solamente de pensar... ...no obstante... ...estimados amigos oyentes le voy a leer... La santa y bendita palabra de Dios Que esta es la que nos hace reflexionar Y que nos da a nosotros Los creyentes, los que tenemos fe Nos da fuerzas Ay, nos da otra mirada cada día Y le voy a leer entonces en el libro de los hechos De los hechos de los apóstoles, capítulo 3 De un milagro aquí relata un milagro el escritor sacro y eh, en el capítulo 3 dice que los apóstoles pedro y juan subían juntos al templo iban a orar a la hora novena dice aquí ¿ah? de la eh, el, el tiempo de la oración Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo y ese templo se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna. Así llevaban ese hombre a pedir limosna de los que entraban en el templo. Pero este, este hombre enfermo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces el que estaba sentado allí o, o, o, en el templo para pedir limosna ¿ah? este hombre dice que estuvo atento esperando de recibir algo del de apóstol Pedro y el apóstol Juan pero el apóstol Pedro le dijo no tengo plata ni oro <risa> yo creo que ahí ya el hombre quedó desanimado ¿Ah? no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy yo creo que ahí el hombre estaría más atento todavía que será lo que tiene para darme ¿Ah? no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy escuche bien ahora en el nombre de de Jesucristo de Nazaret levántate y anda ah sabe lo que aconteció dice aquí que y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios Este es un milagro porque una persona tullida cojo de tantos años uh, no sabe dar un pasito siquiera pues se siente todo todo te, to, tembloroso y este era un cojo de nacimiento nació así ¿Ah? entonces no sabía andar no sabía dar paso menos saltar o pues el equilibrio todavía no estaba en su mente por eso el, el milagro fue completo no solamente sanó de los tobillos, de los pies, de las rodillas, ¿ah? sino que también su mente, ¿ah? a aquel sentido del equilibrio, fue establecido inmediatamente, y pudo saltar y andar, y glorificaba a Dios adentro del templo, porque entró saltando y glorificando a Dios, milagro, pero como suceden estos milagros, Dios los hace pues si Él es un Dios de milagro para Él esto es común para Dios hacer milagro esto es común porque Dios hace milagro todos los días si sí, Señor no solamente milagro de sanidad hace milagros en el alma, en el corazón de las personas que cambian en un instante sin tener un psicólogo un psiquiatra que les ayude que les dé consejo y que le que le saque la plata no tienen. entonces quedan ahí no obstante cuando llegan al señor ¿ah? y llegan así en esa condición tan pauérrima de, un, de, de, de, de una necesidad espiritual moral social de todo pero ahí está jesús Ahí está el Señor Jesús Ahora El Señor Jesús estaba haciendo milagros A través De los apóstoles, de los hombres No era el propio Señor Jesús En persona, sino que era la palabra El nombre, el poder que hay En el nombre de Jesús Por eso que nosotros nombramos Ese nombre que sobre todo Nombre, porque no hay otro nombre Dado, dado los hombres bajo el cielo En el cual podamos Ser salvos este es el único nombre no existe otro, puede haber 500.000 nombres o más un país entero lleno de nombres de personas ah, que la que, que alguien los cite o los nombres para que el otro reciba una bendición o reciba la sanidad como en este caso de este cojo no existe, no hay porque este nombre fue dado por el ángel a la maravillosa mujer que nosotros amamos amamos, no veneramos porque la veneración es solo a Dios amamos a María ¿ah? que muchos dicen que nosotros la aborrecimos y, y la odiamos oh, qué cosa, de dónde salió eso solo de una mente distorsionada para distorsionar las verdades nosotros amamos a mujer cuando el ángel le vino a decir que tú tendrás un hijo le dijo a esa mujer maravillosa que no hubo otra como ella en la tierra ni la habrá sí señor porque el propio Dios vino a estar en ese vientre para nacer como uno de los hombres y por eso predicó como uno de los hombres a que la tierra y murió como uno de los hombres porque era la parte humana de Dios de Dios el Dios invisible se hizo carne Ah, estimados amigos Y en ese nombre que el ángel le dijo a María Y le pondrá por nombre Jesús Jesús quiere decir Salvador Por eso Él salvará a su pueblo de su pecado Estimados amigos oyentes Este nombre cuando es invocado Cuando es invocado con un hombre o una mujer de poder de Dios hace el efecto por eso estos hombres que estuvieron con Jesús nos dijeron mira yo tengo poder así que yo Pedro y yo Juan te sano ¿Ah? como muchos curanderos por ahí no, no no no no no el hombre tiene un poder limitado en cuanto a sus capacidades humanas pero el poder de Dios es diferente por eso que invocamos este nombre el nombre de Dios y estos dos hombres los apóstoles Pedro y el apóstol Juan le dijeron en el nombre de Jesucristo levántate y anda y lo tomaron por los brazos y se levantó y dice que al instante, al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosón en la puerta del templo el templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido así ah, Dios hace milagros y maravillas y Dios hará estos milagros en usted que está esperando si sí. Dios Y para eso vamos a orar Y ahora, en este momento de la oración Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios en esta mañana altísimo dios altísimo señor yo invoco su nombre santo el santo nombre de jesús el dios de la gloria el todopoderoso poderoso el héroe dios altísimo el Olam, dios eterno a usted yo clamo shaddai el shaddai el todopoderoso para que usted Señor en su grande amor porque usted amó el mundo de tal manera que vino Señor a rescatar y a salvar el que se había perdido invoco su nombre para que a través de su nombre los dolientes que tienen dolencia le duele su cabeza le duele su columna le duele los huesos le duele el estómago o el columna oe todos los miembros y órganos de nuestro cuerpo los dolientes hoy señor ahora en este momento reciban a través de su nombre invocando su nombre diciendo señor jesús yo creo en usted solo eso señor y usted les da la sanidad sanele padre celestial sanele padre celestial sánele señor jesús sánele dios mío oh dios de gloria señor jesucristo sánele señor ya los enfermo esas enfermedades tan terribles pegajosas y, y, y enfermedades contagiosas y enfermedades mortíferas usted tiene poder para arrancarlas porque usted es el dios todopoderoso y, y yo invoco su nombre el nombre santo del Señor Jesucristo. invocó su nombre, Señor Jesús, para que a través de este poder en su nombre, arranque, Señor. Sí, arranque las enfermedades de esos cuerpos. Sea el cáncer, sea la leucemia, sea el reumatismo, sea la artritis, todo tipo de enfermedades al colon, al páncreas, al hígado, al corazón A la sangre Arranque esas enfermedades De esos cuerpos Dolientes y todas las otras enfermedades De aquellos Que en este momento están confiando en su nombre Porque usted es bueno En el nombre de Jesucristo Enfermedades y dolencias Desaparezcan de sus cuerpos Por este nombre Que sobre todo nombre El nombre santo de Jesucristo sí así sea amén Gloria a Jesús, son libertados y sanados, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Estimados ¡Oh! amigos oyentes, entonces como estamos finalizando esta semana, le convido a nuestra iglesia, ah, ayer tuvimos un culto maravilloso, ¿eh? a las 6 de la tarde. Ay, yo le voy a tirar la oreja a ciertos hermanos y hermanas que faltaron ayer Sí, porque sin decir nada dejan su templo en lugar de, de, de reunión Bueno, mejor no yo, voy a dejarle al Señor nomás. Dios habla mejor, ¿no es verdad? Claro Bueno, estimados amigos oyentes Ayer tuve un lindo y precioso culto Ah, los que vivimos ahí estábamos unidos Pero unidos en la fe Le convido, Calle... José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. Cerquita de la cancha Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630. Domingo, culto. A las 4 de la tarde de Semana Dorca y a las 6 de la tarde culto general. Vaya, reciba la bendición de Dios. No le va a costar nada, todo todo lo contrario. Y le convido, con mucho cariño y afecto, a esta iglesia, la iglesia apostólica Unicista de Chile Y este pastor estará esperando El reverendo Moisés Alvear Que tenga un lindo fin de semana Úselo para bien Úsela salud para bien Hasta pronto